yo me llamo, me llamo Roque nací en el Chaco eh, yo dejé la zona de Pampa del Indio por, por falta del de, de trabajo y dejé los lo 87 y venimos acá estuve trabajando una empresa y después de ahí dejé volví de vuelta de ahí ya vine de vuelta del el 90 de ahí estamos parando acá en, en Fuerte Apache casi 10 eh, años estamos ocupando lo, los locales y ahí era, era lindo el lugar cuando recién llegamos y, pero después cuando parece que sabía la gente ya eh, ¿cómo ya queríamos venir de lado y ya empezaban a robar la gente pero después cuando venimos con el colegio, acá en el frente éramos éramos 10 personas para trabajar con los chicos y ahí al otro día fuimos de vuelta y ahí llegó una una carta el, el monseñor que dice que están en, en la zona de Morón eh, justo cuando escuchó el lago, lo que estamos haciendo nosotros uh -huh. cuando tierra y, uh -huh. y ahí ya eh, surgió que donó lo, lo que estamos ahora uh -huh. cuatro uh -huh. ajá, eh, cuatro hectáreas de tierra es una la alegría más grande era cuando nosotros llegamos porque no sabíamos a dónde a dónde, a donde paravit uh -huh. y de ahí ya venía de poco a poco la gente venía primero jorge jorge máximo perro fino de nosotros era el me el mes de enero y ahí nos, nos prestaron acá en el frente éramos mucho ¿vito? dormíamos ahí y, y la mañana venimos de este lado para hacer la, la casita precaria ¿eh? uh -huh. y ahí ya... cuando cuando llegué acá parece que parece que la zona del Chaco ¿eh? y cuando llegamos allá parece que ya no podía estar allí ¿eh? y ahí ya conseguimos flete para, para venir de este lado ¿eh? cargamos las cosas ya ya venimos de este lado y ya terminé mi <coughs> Una, una casita precaria y ahí trajimos toda la cosa y hasta hasta ahora no puedo ir al Yatrobevit pero pero eh, quedaron gente ahí quedó el, el hermano de Ramón Juan Banjulica ah, sí por él no se quedó ahí y ahí eh, venimos acá y se formó la comisión de Cuando se formó la comisión era, era acá en la zona, la zona de Morón. Era el, el presidente mejor que Máximo. Y acá a que te parecía, se parecía a Chaco, decís ¿sí? vos. Sí, porque hay una, una tranquilidad ahí. Claro. No, no, no se escucha nada, Simónel Chaco. ¿sí? Pero cuando estuvimos ahí en, en Ciudadela, escuché escucha Tiro. ¿sí? Y no, eh, cuando uno sale... El, a comprar para comer y ya tiene que estar comprando la, las tres las cuatro. y cuando llega a las 5 de la claro. tarde ya no puede estar afuera claro. Claro, está juguera, o sea. sí. pero sí. acá cuando cuando llegamos ya este cambio no era mucho pero hizo un, un cambio más más, más grande vi qué uno puede estar ahí afuera horneando las cosas uh -huh. hasta la mujer también puede estar cocinando ya. Ajá, ahorita un con el juego. Ah, con tranquilo. Sí, man, más tranquilo. Aroque, ah, tu casa el único algarrobo de la comunidad está ahí. Si, sí. ¿sí? en tu casa. Y contame un poco, cuáles son las propiedades del, del algarrobo. que hacen con el algarrobo? El algarrobo se come la Bueno, no se come todo bit. Se chupa la la chacha. Uh. La chacha pues, puede hacer muchas cosas porque puede hacer así como la como la harina Se cosecha en medio en el mes de febrero hasta puede, puede ser que llegue hasta el abril también la lo cuando no cuando no está, está tranquilo, no no llueve. Llega tan la urdilit. Pero después cuando ya empiezan a llover hasta el, hasta febrero que ahí nosotros juntamos ¿viste? juntamos y allá en el seco llega los 50 grados de calor 45 así ah. y cuando llegamos a un lugar y empezamos a a poner en el patio ¿viste? y ahí le, le secamos ¿viste? y cuando se seca ya, ya ya cuando ya está seco ya puede guardar ¿viste? Ah, eh. y ahí ya uno ya al otro día ya pueden agarrar el, el mortero lo que más se conocen el chaco, el, el mortero it. el mortero cuando uno agarra ya agar el, el perro el, o el cuero de carpincho o el cuero de pasuncho, se le pone ahí y se le ponen el mortero y viene la, la mujer y agarra el, el pizón claro. empiezan a, a moler claro. más o menos 10 minutos o 15 ya termina ¿ví? y ahí ya se cambia mucho y que es una pasta que y, y, y sale como la como la harina con lana y ahí nosotros hacemos igual que igual que el, el queso ¿ví? se le moja un poquito y nosotros le, le decimos arena arena Ajá. ese cuando sea hace igual que el queso bit y cuando se le sacan y ahí se le pone otra vez en el sol y cuando ya está seco agarramos de vuelta y ahí se le guarda ahí sí. y ahí ya puede guardar a meses forma que se termina la, la chaucha, la algarrobo pero cuando tenés, tenés ganas de vuelta chupar y guajar y, y lo mojan poquito, ya con ese ya pasa el día sí. y esa es la Algarro no eh, es para y lleva todo también, cuando se hace la aloja, ¿no? Eh, sí. Cuando se llama la aloja cuando cuando se hace la fiesta, se toma la, la bebida más fuerte. ¿Y la aloja como... con qué se hace? Eh, eh, se... se mezcla, ¿viste? Las lo... cuatro clases de chaucha, eh, el algarro negro, y el, la... el amarillo y el, sí. el mixtole. Y ahí mmm, se mezcla vid. Se hace como un líquido. Ajá, y ahí eh, se le tapa con el, el cuero del el cuero de vasuncho y, y ese más o menos demora 20 minutos y ¿cómo se llaman? Igual que la, la gaseosa, y tratando sale el gas. O sí. se le tapa y ya está para para tomar vid. Tiene que fermentar. Ajá. ¿sí? Pero ese eh, hay hay hay de ese también para, para, para los grandes y, y para los chicos uh. porque si vos le da un, un chico ese así como estamos nosotros ahora sentados y capaz un, un, un vaso de barro capaz que sea la mitad y se nos puede tomar todo claro, es fuerte <coughs> porque si vos le puedo tomar todo ellos, no hay nada pero Dulce, pero de, ahí, si, si no si no te levantas ya te quedas ahí. <risa> <risa> ya te queda sentado. Y, cuál, ahí, y ahí hay, hay para ahí para Chicwit. es la, el mejor que hay ahorita en la Palgarro. Pues sí. yo yo siempre tengo la tengo, a ver. Cuatro plantas ahora. Tengo una acá adelante y en, la, en la, el patio. Otro ¿Tuvieron, tuvieron, ¿cómo llama?, chaucha, pero no era mucho. Había una, una, por ahí diez cada, lo que estaban ahí atrás. Sí. Pero la, la chaucha así grande, más grande que, está, que está acá, que acá. Ah. Capaz que más, le gusta más lugar ahí atrás. Ahorita. Que sea 30 centímetros. Sí, grande. así más o menos grande. Ah. Pero... Y ese es lo que más lo que más se conoce, igual, igual que la miel. Y las semillas se, se le deja para poder sembrar de vuelta, ¿viste? Mm. Y la miel porque porque están los colmenares ahí en el la uh -huh, también, ¿viste? Ah. Ahora la, la, la época más grande de la la miel. ¿viste? Ahora sacan, encuentran miel, ¿viste? En eh, marzo, abril, <coughs> por Sí, porque cuando llega el, el frío, ya, ya empieza a comer bien. empieza a comer a través de la, la miel. Bien. Y creo que vos conoces plantas medicinales. Sí, no, no hay mucho lo que yo no conozco, pero conozco un, un par de un par de plantas. El pala azul es el... el dejen, yo lo traigo donde una, estuvimos allá en el Chaco, no, no era mucho. Ahí. Muy, gracias. para mí Era era, era dos días. ¿ví? Porque yo iba iba iba a traer mucho usted medio casero. El palasoles es es lindo para para puede tomar con el, con el mate, ¿ví? para el, el riñón. ¿Cómo se llama? azul. palasol. Eh, es como una infusión. Sí, es ese tipo una una enredadera. Se mete todo a cualquier lado y se, se mete, y La buena cortas si la pones como para tomar mate. Se le seca bien y sí. se le ponen un la... la... ¿cómo El mate. Es lindo para... para riñones. Ajá. Y el... El palo sano también. El palo sano, cuando uno... Mira ahora, mi chico agarró el, el refri ayer. Yo el otro lo me estoy meto hablando, pero me, me olvidé bit. Uh -huh. Ese cuando uno agarra y le queman pedacito bit. Lo llevan adentro, le ponen una, una una vasija y le queman bit. Y uh -huh. con el mismo olor que entra tú a toda la casa y le les cose todo lo que está adentro. Ah, como que uh -huh. te congestiona. Sí. Ah, es el mejor el mejor remedio bit. Uh -huh. Bueno, hay hay mucho muchos remedios, viste lo que eh, el, cuando cuando la mujer cuando le duele, viste la mujer cuando cuando está mal el chico. Mm -hmm. Tenemos tenemos la, la, la partera, viste. La partera cuando especial especial aparece. ¿viste? Sí. Cuando llega al lugar cuando está mal la, la señora, porque sabe que quién qué lugar está el, el, el, el bebé, viste. Sí. Y ahí le, le empiezan a, a hablar con el bebé. ¿viste? Y el bebé ya empieza la, la abuela güena empiezan a hablarle. Habla con el, con el bebé y quiero ven ya mientras que le tocan la, la panza, ¿viste? Y el bebé se, se está acomodando solo. Porque el, el bebé cuando, cuando no está en lugar, el, el lugar para para nacer. Y no Se nota porque tienen el dolor la, la mamá ¿víte? y ahí en, empieza la, la abuela ¿no? a lo mejor tienen tiene la canción o a, habla con el, el bebé, ¿víte? y ahí se, se acomoda y va a estar el lugar a través pues <coughs> por eso que hay el, el, el bebé que se enoja habit a lo mejor se enoja y hasta hasta se puede le puede matar a la, la mamá bit claro. a lo mejor se, se, se cambia el lugar y y la, y la mamá ya en, empieza con el, el dolor no, claro. ese, ese es el, ese es el, el, el buche del yú ah, ese sí. cuando ya, ya quiere tener el barto no la, la mamá claro el, el bu cuando nosotros salimos a, a casar y Cuando llegamos al lugar, empezamos a subir una, una planta más más alta. ¿viste? Miramos por tu lado esta parte esta parte. Y ahí ya, ya vemos el, el en el yanduque, en qué parte están. ¿viste? Anteriormente se conocía más la, la choza. Las chozas no tienen, no tienen una, una, una... ¿cómo se llama? una puerta así como de que tenemos nosotros. O sea, no tiene puerta y no tiene ventana. Tiene una sola una sola entrada. Y cuando le, le avisan la, la la partera. La partera no hay si que no hay. Eh, porque cuando llega el día de pasta siempre empiezan a llover y Empieza a llevar siempre esa, esa esa mala hora, ¿viste? puede ser las la 2 de la mañana, o las 3, o las 5. Uh -huh. Se la avisa la, la partera y, y se va. ¿viste? Lo que ella primero le que, lo que va a hacer es agarra el, el buche, ¿viste? baja. ¿viste? Y lleva una, una olla de barro, así más o menos grande, se va. ¿viste? El buche de Ñano. Uh -huh. De Ñano. De Y allá no se ve nada en la luz, todo lo oscuro, todo campo, llenan ahí agarran un pedacito de tizón y ya con se ve el, el, el camino y se va a ir. Y cuando llega al lugar y entra, va a entrar la, la mamá que a tener ahora. Y ahí al rato ya lo que ella va a pedir agua, seguro agua que va a pedir y ahí mientras la mamá están y se les corta el pedacito el, el buche y le hacen hervir uh -huh. con la misma olla de barro le hacen hervir y ahí cuando se le ponen en el fogón más o menos 10, 10, 15 minutos uh -huh. bien en, hervido supongamos so, que igual que el tebit claro. y se le baja la olla y eh, más o menos 10 minutos otra vez ¿viste? para que tal para que estás frío y mientras lo vamos tan tan apostado y se enrías bien ¿viste? y ahí cuando, cuando está frío se le da la mamá se le da, a la, mamá, se le da a la mamá para que tome y ahí parece que llega la, la tranquilidad y Ya, ah, ya una vez cuando cuando tomó el, el TS y ahí más o menos demoran Morandi o 15 minutos o más un poquito más bien. Servadito le eh escucha la parte que se van adentro de güertito, dentro de la choza. Y allí ya una vez cuando ya ya, ya tocala, la panza a la mamá ya, empiezan a hacer chicuit. Y ahí sin sin problemas. Y ese es lo que más se conoce, Bit. La zona del Chaco. La, y de ahí cuando cuando nace el chico, el chico para que sea bueno nos, yo yo lo traje traje una una amaca para para dormir el el bebé Bit. Mm. Pero uh, lo todavía al día no no teníamos ese el, el cuero del el cuero de vacuno. Lo que más se conocía es, para que sea bueno el, el, el chico y con el mismo el, el cuero ese se le hacen el, el, el cuero con otra punta y la, y la otra punta y se le hace la hamaca sí. y allí el, el chico empieza a crecer bit pero con una con una tranquilidad bit es el, el, lo que nosotros conocemos. ¿ví? Y, y ahí cuando, a lo mejor la, la mamá tiene un, tiene un, un hijo mayorcito, un mayorcito a lo mejor tres años o cuatro años, y, y, el, y el tío o la tía o el papá mismo, sin, sin avisar el chico, el, el mayorcito, ¿tú? se le agarra el, el agua, a avisarse se les moja la, la cabeza ¿ví? se les moja bien para que no sean no sea celoso ¿no? con otro que nace y es el, el, el mejor el mejor remedio ¿ví? lo que más se conoce se men es cantidad para para contar vite pero ahora acá lo que estamos nosotros en casi no hay vida todas las plantas son de Ajá. Nel saco ahí hay un montón. ¿Qué otra cosa puedo contarle el, el que más conozco la es la igual que la placenta, placenta. La placenta nosotros cuando recién llegamos acá veniron los los doctores caminamos acá, acá en el barrio. Veniron ellos y él le parece que vinieron para, para, ¿por qué nosotros estamos, estamos pidiendo, guita? Nosotros no, no estamos pidiendo así nomás, guita, la, la placenta. La placenta nosotros, es en una, base que le tenemos un, un, un oro, vita. Porque um, mi abuela, cuando estaba todavía, quiere ver el, el nieto, no sé dónde está, guita, está lejos, guita pero conoce el lugar en el que enterraron la, la placenta y mi abuela se va ahí, mi abuela pone, pone la, la ropa típica ¿ví? y tanto que quiere ver el nieto y se va ahí, la placenta sin avisar todo, y se va ahí, se va donde está la, la placenta, quiere ver en, dentro de un, dos días o tres días, ¿ví? Y canta las canciones y empiezan a, a golpear está la, la placenta con el piso y canta las canción y ahí ya se, se le encuentran el nieto no sé qué forma que tal otro lado lejos pero llega la llega en eh, la tristeza más grande beat quiere ver la, la abuela bit y ahí se va. pues eso nosotros estamos pidiendo eso y que las placenta se las den cuando nacen la criatura. Y la placenta también cuando uno quiere tener puede ser 3, 4 chico y también pero tener ser el, el mismo el eh, el papá lo que lo que nace el el bebete. Sí. Se sí. le entierra Y ahí con el, con el mismo el mismo piso y te tienen que tener que pisonear, y ahí ya no va a tener mal la, la mamá bebé. Ese también el, el, el remedio más grande. Y la abuela canta donde está enterrada la placenta, sí, oh, sí, sí. en la lengua materna. En uh -huh. la lengua toda. Y ahí ya, el, por ahí el, el, el nieto ya se va para siempre, pero ahí jugando, la abuela que ver y canta pues la canción Por eso la placenta tiene que saber la, la abuela y la mamá, ¿viste? es como que la energía uh -huh, del, sí. del del vecino uh -huh, sigue ahí. Uh -huh. Igual que la, la canción de cuna esa, la canción de cuna esa, ¿no? <coughs> noide, es noide, uh -huh. viene de 1000 años, hoybit. ¿Sabes no, que cantan las canciones de cuna? Sí, en, eh, se notan una mamá cuando cuando tienen el, el, el bebé, ¿no? Uh -huh. Nosotros le decimos olec cuando chico, le doy olec. La mamá canta, canta la, la canción ya empiezan a dormir ¿bita? Ahí es tranquilo, ¿eh? puede hacer do, una hora, dos horas ¿bita? y y quien canta la mamá y la, la mamá, y la abuela, ¿no? La abuela. La abuela también. Sí. Dice es lo que nosotros más más se conoce. ¿bita? Y se sabe que que cantan Sí, porque ese... o um, olí porque el bebé. Agoshe, agoshe porque viene salir dormir, dormir, hijo. Esa es la, la canción de Kuna. Y cuando se nota cuando una una mamá cuando llega al, al mediodía, al día en el chaco no, no, no se escucha nada porque todo, todo campo monte. Y, y se nota cuando uno canta porque le está haciendo dormir al chico. Y... Todo una costumbre. Sí. Eh, igual que acá en los hospitales antes nosotros, cuando... El año pasado, cuando nació el, el bebé, ¿viste? No, en, en este año, ¿no? No, el otro año. Sí. Yo estuve en la, la guardia, ¿viste? Y me pidieron la, la ropita del bebé, está tranquilo, ¿viste? estaban hablando con otra con otra persona y estamos hablando y ya un ratito vino la, la, la partera ¿no? y me dijo que tengo que entrar vi para agarrar la, la placenta y me estaban y le pedí la, el, el hombre lo que trabaja en la en la cual pues, si me pueden conseguir una bolsita yita plástico pero que Y no sé cómo, él, él, él consigo rápido, y entré adentro y me dieron. Ah, te dieron la presente. Sí, eh, <coughs> y cuando me dieron ahí, empezaron a hablar, la productora, pero ellos ya están ya están sabiendo que nosotros pedimos. Claro, ya saben que es el la el costumbre. El caso. doctor lo que está trabajando acá y el Pilar, ellos saben. Pero capaz de que llegó llegó la, la noticia más grande porque ellos también quieren quieren saber por qué. Los médicos quieren saber Ajá. por qué. qué <ríe> porque bueno. ellos son ellos son nuevos. Claro. Y me estaban petaron hablando, Vit. Se le estaban aplicando más o menos, Vit. Porque nosotros pedimos, ¿vito? La placenta en, es el mejor que hay, Vit. Claro, para ustedes tiene enterrada en uh -huh. el jardín de la casa. Fue bueno que ellos también lo hayan entendido. Sí. Antes no, se, no, no lo dejaban, ¿no? Sí, antes, sí. Eh, ahora nosotros ya en, a, a mí, me, me entregaron y Jorge, en un modo acá en el barrio. Ah, son los dos primeros sí, sí, casos. Sí. Ellos ya están sabiendo porque ya tienen la, la, la planilla ahora, ¿viste? Cuando va a tener una, un, una mamá tobaca, seguro que lo van a entregar, ahí. Ajá, o sea que los médicos ya saben sí, que sí, ya, si alguien de la comunidad sabe. tiene un nacimiento, sí. le separan la placenta. Sí, sí, sí. Y, Roque, cuando vos necesitas así a, a una planta, la tenés que pedir que te la manden por encomienda. Sí, yo, yo estoy, en, estoy pensando para el mes de julio, ¿sí? para hacer una escapadita a través de la zona del chaco. ¿sí? Y ahí yo capaz que hoy traen surtido. ¿sí? ¿Y qué es lo que más trae traes? Así, ¿qué, ¿Qué tipo de planta? esto sí, un poco ¿sí? uh -huh. bah, eh, para mí lo, lo, que más, lo que más se puede tomar con el, el mate ¿sí? cuando uno le duele una, una parte del cuerpo pero con el, el mismo el mate, ¿sí? uh -huh. a la mañana eh, le hace mate y le mete un pedacito ¿sí? ya con eso ya ya la, al tiempo ya, ya no tiene nada y ¿sí? O sea que es el tipo de planta que ustedes más más piden. Sí, eso es lo que más lo que más se conoce el palo azul. Ah. Hay otro hay otro remedio, pero ella tiene que saber del el, el curandero indio. El curandero qué es el pioanak, ¿verdad? Sí. Allá? El, el, el curandero es el que el que el que cura vida. O sea, ¿viste que, según uno que que enfermedad tiene vida. Y él, él, ahora se meten adentro la, la choza donde, la, ahora se, se, se conoce la casita así en la pared del adobe, ¿víte? Okay. Y, y se meten adentro, ¿víte? Mientras que tienen el, el, el, lo que están enfermos, ¿víte? Mm. Y, y, y, y, y el curantero también que tienen tiene la canción, ¿víte? No sé si es eh, para, eh, para tomar o para a machacar la, la, la hoja, ¿víte? según el, la, la planta ¿ví? y ahí eh, se le dice la, la persona hasta, hasta tres días tres días y si, si él, el, el curandero hasta, hasta tres días le dan y cuando llegan los tres días le va a decir que le va a sanar ¿no, Esa es el, el, la manera es curaática sino si no si no puede curar y, y le manda otro ahorita a lo mejor aquel que tiene más más poder lo que estaba primero. Le va a salir ¿viste? Porque no son iguales. Sí. los los lo ahora los que están hasta hasta 3 días, Vita. cuando llegan los tres días si, si le muestran si te baja Navita. Entonces, pero si no si no puede porque porque tiene el otro, Vita. A lo mejor aquel que tiene más va poder lo que todo primero, a que le vas a nadir no, y te mandan allá vi. y queda mucho que volar, un chaco. Lana la tonan no la, abuelo, la, la abuela. Uh -huh. Están trabajando muy bien ahí. Hay gente que viene de Formosa, viste. Hay gente que viene de Formosa que ya no tiene man, no tiene más remedio, viste. Y se va a ir la zona de, la, de mi señor Roberto en todos los lo abuelos y dicen se saludaban miles de gente ¿viste? es una práctica que se sí. sigue realizando no. eh, cuando, cuando le dan el poder como curandero cuando uno se va en el, el campo a, a, a mariscar y a lo mejor hay eh, un se nota la, la persona si está buscando el, el podr mismo la persona quieren quieren quiere encontrar con, con el, el, el pomberito lo que an, anda en el campo y te van a aparecer ¿vita? te van te van a aparecer pero así así como nosotros una, una persona te va a hablar así como nosotros pero el, el pomberito es una persona un chiquito pomberito. bomberito poquito Ya notito cuando ya empezaron a hablar con él ya desaparece, ¿viste? Ya notito cuando ya ya te va a decir que sí, ya te va a dar el poder, pero no te va dar, no te va a dar ya, ya al al al acto, Y esto lo, la persona lo descubre solo. So. Sí, sí, al tiempo ya empiezan a conocer plantas, qué qué plantas lo quieren lo que van para para hacer remedio, ¿viste? So. Y, y se nota y pero esa aparición que sea en el monte sí pero, pero pues, cuando, cuando cuando llega la noche aparece con el so. el curandero y, so. y, y este cuando ya cuando te dan el poder ya puedes conocer mil de miles remedios uh -huh. y el día, el día de mañana ya eh, se termina la vida aquel el que le dio el, el, la fuerza el, el pomberito y se le llama otro y te a mejor el, el sobrino o el, el, el hijo propio, Por... y se le entrega a través del poder, ¿viste? Se va como pasando de sí, persona a sí. persona. Y, ¿no? y, no sé. y ella se termina la vida y, y muere, y se le entrega, el, puede ser el, el hijo, el, el sobrino, ¿viste? o el, el nieto, ¿viste? Mm. Según, la, porque uno para para ser curandero no no sea malo, ¿viste? Cuando uno sea muy muy muy malo no tampoco no, no sirve, ahorita. Porque lo oh, capgotan te va te a gran una, una mala, mala palabra. Uh -huh. yo, uh -huh. Y ahí ya se, se transmite, ¿viste? Puede ser, oh, supongamos que yo tengo uno un mi abuelo dice que él el, el curandero más grande. ¿Te, te acuerdas cómo se llama? Mi abuelo se llama Pascual. Pascual. Pascual Loque. Uh -huh. ¿Ese dice que el... Me estaba contando bien mi, mi viejo cuando, cuando estaba todavía. Ellos contaban la, cuando ya estamos todos a la, la tarde, uh -huh. a, a la noche, cuando ya estamos juntos. Junto, y, y él cuenta porque ellos nacieron del, al lado de la Laguna Limpia. Ellos estaban primero ahí alguna limpia pues estaban en ciero petizo, ciero petizo de pedaí, lagartita. Y ahí lo que más se conocía ahí en el, el lugar ¿y? porque eran eran era todo era todo libre. Había dice que cuando llega la época la, la algarón, nadie le dan al algarón. Y se van toda la gente ¿y? En la Lagarcita, Laguna Limpia, se hicieron petizos. Entonces el lugar dice que lo que más se hallaba la gente. Y cuando se termina toda la, la cosecha, lo que es la Algarroa, la se van todos. Uno se va hasta el, al norte. Y mi viejo dice que lo que man se conocía es el lugar, lo que está en ahora mi, mi hermana, Pampa del Indio. Ah, están todos ahí. Y, ahí. Sí, sí. Lo que más se conocía, eh, además cuando llega la, la creciente en el río, nos llega ahí. Mm. Porque eran alturas el lugar. Y ahí dice que nació cuando lo, mi abuelo. ¿viste? Me acuerdo que, dice que mmm, era como un, mi viejo, como un, cualquiera. ¿viste? Pero después cuando... Dice que nació así, viste, que... Allá en el campo se conocía esa, esa tuna que tiene la, la fruta grande. Nosotros le hicimos un jepat esa, uh -huh. así más o menos grande. Esa se come, tiene la, la semillita eh, adentro, le sacan las la cácaras afuera y hay una, una, una pelotita adentro, blanca, y tiene todas las semilla, eh, blanca y tiene todas las semilla más chica. Dice que se va por lado, se va a, la, a mariscar sí. pero nunca nunca pas no pasa algo ¿Mariscar qué es? y maricar es? Mariscar para, para buscar así para comer ¿viste? para comer? puede ser buscar él puede ser la, la pesca buscar el pescado o buscar el carpincho el carpinto también también el eh, Se comen la carne y la grasa de carpincha también es el mejor remedio ¿viste? la grasa de carpincha para qué sirve y separar el, el, el catarro visto cuando uno tiene mucho, mucho catarro con, con el mismo la grasa de carpincha también eh, se le mete un poquito miel y tiene que hacer mezclado se mezcla con un poco miel uh -huh. y, y se le da chico uh -huh. chico o, o grande Ya cosa se le va el Sí, ya dice ya se le va. Eh Y también el el lindo. ¿sí? El pensamiento mío siempre quiero ir, quiero irme de vuelta a la zona mía, vida. ¿sí? Pampa linda. ¿no? Ajá. Siempre me llega me llega la la tristeza cuando estoy solo y me quiero ir de vuelta, vida. ¿sí? Pero llegará el, el momento. Y, no. Se extraña el lugar y, cuando, uno, cuando uno pierde el lugar. Y, no. Yo no quería dejar antes la zona chat. Pero después cuando perdimos la tierra y lamentablemente tenemos que salir. Y no. sin, sin conocer el lugar y no saber lugar lo que lo que uno se va a, a parar árbitro. Pues eso cuando se extraña, se extraña un montón la noche. Ah, mucho. Yo lo estoy cuando llegué a la zona de Pampa Lindio y ya no era como antes. ¿viste? Era era todo chakra y ahora todo todo monte. ¿viste? Yo cuando salí en el 87 eran eran mejor tierra que gay. Sembramos algodón, guatata, mandioca, maíz. Esto es poco, ¿viste? Yo, yo el otro día cuando llegué ahí ya no, no había nada, ¿viste? Pero le quería llamar mi, mi chico que se adquirió para el mes de julio, ¿viste? Uh -huh. vale, en, en, el mes decía que en, en, en la vacación del invierno, ¿viste? Y ya quieren conocer a Ivitte. Ajá. Por no, roga yo te agradezco mucho, serio. Este es un testimonio Ajá. que va a quedar acá. Así que para que lo escuchen los paisanos. <risa> bueno, gracias hoy. Eh. Nosotros le hicimos kana cek. Kana Que gracias. Gracias. Ah, kana cek.